Bueno, es una magnífica posibilidad estar acá en Olavarría, en, en la casa de, del Bicentenario, creo que le llaman así. La casa del Bicentenario. Este, para poder hablar de, de la Argentina de hoy, este, eh, junto con Saúl Bajamón, con Carlos Sánchez, que es el presidente de la Federación Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, con Marcelo Arbit, este... Y, y bueno, para hacer un balance, un análisis de la situación en la que estamos, analizar la perspectiva electoral, mirar la Argentina, mirar el continente, mirar el mundo en el cual se desarrollan estos acontecimientos, este, eh, bueno, charlar sobre temas de actualidad que hoy eh, tensionan la vida política de los argentinos. Este, y a la cual la compañera Presidenta se ha referido con mucha fuerza y también a contar la propuesta que vamos a desarrollar el 25 de marzo en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires ¿El lanzamiento de Miles? El lanzamiento del partido Miles este, un partido que este, tiene una consigna alta que es Cristina Presidenta 2011 y que tiene tres ejes, que son tres banderas muy potentes que pensamos desarrollar en nuestra práctica, que es eh, más democracia, más soberanía y más igualdad. Queremos una Argentina que vaya camino al 9 de julio de, mi, de 2016, cuando se cumplan 200 años de nuestra independencia, por una segunda y definitiva liberación ¿no? Luis, eh, como dijo va, Cristina antes de ayer bueno y se va a hablar también de su precandidatura pre, pre, pre como eh, candidato a gobernador o... no, no, yo no voy a ser candidato a gobernador le voy a contar qué estamos construyendo, qué sistema de relaciones se están dando en la provincia de Buenos Aires, cuáles son los proyectos en pugna que hay nosotros ya hemos, hemos definido que no vamos a votar a, Nestocio, a, a Daniel Scioli Este, un, un compañero que ha sabido ser leal todos estos años pero que este, hoy comulga con otro ideario el ideario neoliberal conservador este, y bueno nosotros vamos a explicar estas razones que son precisamente estas razones este, las que han empujado a Cristina Fernández a que hoy haya colectoras ¿No? hoy ya la política de las colectoras no es una política ni de Moyano, ni de Delía, ni... es una política de Cristina Fernández, porque ella quiere que todos los sectores del movimiento nacional y popular puedan expresarse electoralmente. Ahora, todos los sectores no solo tienen un debate táctico, sino también hay un debate estratégico, que es qué Argentina queremos, qué sistema de ideas queremos desarrollar y bueno, de esto se trata esto lo vamos a explicar un poquito más hoy también bueno, el tema del, del momento es la detención de, de Venega ¿qué opinas? mire, yo con el tema judicial cuando venía para acá me llamó Radio 10 y nosotros decimos con el tema judicial no nos metemos ni a favor ni en contra creo que el juez ahí puede este, argumentar por qué procesa a alguien por qué lo detiene y también por qué lo deja en libertad digo, este es un problema estrictamente judicial ahora a la hora de representar a los trabajadores a los peones rurales Venegas es un personaje lamentable es el sindicalismo amarillo y traidor de un sindicalismo que tiene el 80% de sus trabajadores un sindicato que tiene el 80% de sus trabajadores en condiciones indignas o están en negro o están reducidos al trabajo esclavo como estamos viendo abundantemente en los medios ¿no? por eso digo eh, es un personaje que le hace daño este, al sindicalismo en la Argentina sobre todo le hace daño a los trabajadores de su sector y lo que es peor aún todo lo que hace en detrimento de los compañeros peones rurales lo hace en sociedad con las patronales del campo, ¿no? que rápidamente han salido a defenderlo. ¿Qué reflexión le merecen los conceptos de Dualdés de ayer que le vinculan al gobierno con esta detención? Mire, Cristina Fernández está 35 puntos adelante en las encuestas. La verdad está fuera de cualquier operativo de esta naturaleza. Creo que este es un tema estrictamente judicial. Están concluyendo casi 7 horas de indagatoria a la que estuvo sometido Vanegas, bueno, veremos qué decide el juez este, en un tema que es de estricto orden judicial. Ahora, el juez es bueno cuando procesa Capacioli o a Jaime, y es malo cuando procesa Venegas. Yo creo que, al contrario, ese tipo de actitud es la que le hace vislumbrar ...cierto grado de autonomía en los poderes políticos. ¿no? Eh, Luis, eh, por primera vez está discutiendo eh, el tema del de, eh, impuesto a las ganancias... ...sobre los salarios como, un, como una cuestión eh, primordial eh, para la, la CGT. Eh, retirar el impuesto a las ganancias o por lo menos morigerarlo <risa> eh, para, para los laburantes. ¿Cuál es la opinión tuya? Bueno, ya se han este, elevado los pisos en varias oportunidades. Sería bueno que en algún momento no haya más ningún tipo de gravamen al trabajo... No se puede grabar el trabajo humano, que es el único recurso que tiene un trabajador. Digo, es un un impuesto regresivo que no debería existir, ¿no? Bueno,